es que fui creando este trabajo? ¿Aprendí algo sobre mis compañeros? ¿Cuál es mi reflexión final? Para empezar, este trabajo, primero que nada, abrí el documento donde escribí mi cuento autobiográfico y comencé a escuchar los cuentos de mis compañeros al hacer. Poco a poco fui relacionando fragmentos de mi cuento con cinco cuentos de mis compañeros. Escribía sus nombres y los relacionaba con experiencias mías. Al final de haber completado esta primera parte, llegaron los hipertextos. Al leer por primera vez esa palabra no me sonaba mucho, pero al ver los textos en Brightspace comprendí que eran los hipervínculos. Así que, al finalizar la relación entre mi cuento con el de mis compañeros, decidí agregar de una vez los hipervínculos de sus de sus podcasts, después decidí agregar un hipervínculo más en mi cuenta autobiográfico, un vídeo de un comercial de Gamecube, después decidí leer el texto de Bush, ahí menciona un tema que toco que es sobre las cámaras y la evolución que éstas han tenido, así que después decidí agregar una imagen donde se ve la evolución de las cámaras y y de los teléfonos celulares, y es increíble pensar que ahora los teléfonos celulares tienen cámara dentro de ellos. El hipertexto no solo ayuda un trabajo a complementarse, sino que también uno puede colaborar de forma indirecta. En el artículo de The New York Times de Thomas L. Friedman habla sobre esto y menciona que hay dos tipos de colaboración. Una es cuando se trabaja con alguien más y la otra es una colaboración mucho más ajena. En este trabajo colaboré de forma indirecta con mis compañeros y ellos conmigo. Creo que el hipertexto es la nueva forma de comunicarnos entre nosotros. El hipertexto nos ayuda a crear un mundo mucho más conectado gracias a los nodos de este mismo. Una historia puede ser complementada por 15 historias incluso, desde diferentes puntos de vista y diferentes formatos, como por ejemplo utilizar imágenes, utilizar videos que recuerdan esa época, o incluso utilizar páginas web. No creí que mi cuento autobiográfico fuera a ser tan traducible y tan colaborativo. A decir verdad, en un principio creí que iba a ser más difícil, pero resultó ser todo lo contrario. Mi cuento sí era traducible y sí podía tener hipertexto. Mientras iba avanzando, entendía un poco más el concepto y por qué es tan importante utilizar el hipertexto. Aunque mi trabajo haya sido breve, creo que al final lo que importa es que haya aprendido algo. Ahora sé que la colaboración tiene dos vertientes, uno positivo y uno negativo. o Por ejemplo, que el hipertexto ha estado presente en nuestras vidas desde antes del Internet, como por ejemplo en el libro de Julio Cortázar. Al final, el hipertexto siempre va a ser parte del Internet. El hipertexto va a ser una herramienta para nosotros, para ampliar nuestro conocimiento y crear nuevas formas de educación en nuestros textos. Música